Música sin final presenta... Armando Rascón Salmón... A 10 años de su fallecimiento... Programa especial... A través de los 620 kilociclos... y durante 49 años... La voz de don Armando Rascón Salmón logró escucharse gratamente en muchos hogares de nuestro México bello. Siendo un adolescente, Armando Rascón se trasladó a la Ciudad de México proveniente de Chihuahua, lugar que lo vio nacer el 7 de marzo de 1934. Su objetivo era estudiar Derecho. Se instaló en una zona céntrica, en una vivienda de apartamentos ubicada en Avenida Bucarelli, a la altura del cruce con la calle de Ayuntamiento. Durante la década de los años 40, la radio era la fuente de entretenimiento por excelencia. Muchas emisoras abrían sus puertas y permitían que la audiencia disfrutara de la magia que ocurría ahí dentro. Así, el joven Armando, sabedor de que contaba con un timbre de voz adecuado, abrazó la vocación del locutor y consiguió su certificación tipo B el 18 de abril de 1951. Después de un duro comienzo en diversas radiodifusoras, adquirió la experiencia necesaria para ingresar en 1958 a XENK, la emisora de la juventud, consolidada como la mejor estación con perfil de música internacional en ese entonces. Radio 620, emisora de la juventud. Además de contar con su turno en cabina de locución, era el responsable de las novedades discográficas que se iban incluyendo en la discoteca de 620. A la par de que importantes casas comerciales comenzaron a requerir de su voz. El gusto musical de don Armando Rascón era muy diverso pasaba por las grandes orquestas. Solía recordar con cariño la presentación del maestro André Costelanetz en nuestro país. Gozaba de la música antillana, de la canción romántica y una particular afición por el flaco de oro, Agustín Lara. El inolvidable músico-poeta Agustín Lara escribió esta canción... Les... En tertulias con amigos, gustaba de imitar al músico-poeta y ya entrado en confianza, cantaba en plan serio y a juicio de sus amigos cercanos, lo hacía muy bien, pues pocos sabían que para perfeccionar su técnica de locución, hacía vocalizaciones como si fuera cantante. Su sentido del humor frente al micrófono era parte de su sello. Mientras escuchaba una canción, ya sea de Frank Sinatra, Alain Delon o Yves Montandes, Abría su micrófono y comenzaba a cantar a dúo por breves instantes. No todo quedaba ahí. Jugaba al aire también con los títulos de las canciones. El gran flautista George Fear entregándoles el pastor solitario. Unos tacos al pastor como les caerían a esta hora. Extraordinario, ¿verdad? <música> A la muerte de dos de sus compañeros más antiguos en la emisora, acaecida en la década de los años 80, Armando Rascón se encargó de identificar por algún tiempo la señal de los 620 kHz. X-E-N-K, 620 kilohercios. Radio 620, México. los programas que identificó son memorables hasta nuestros días, pues era un locutor distintivo de la vieja guardia, de la buena radio. Y ahora, en Radio 620, demos paso a... Esto es el cine y esta su música. Radio 620 presentó Personalidad Sean cordialmente bienvenidos a una audición más del directorio de la música que llegó para quedarse. Tal y como lo acostumbrábamos hace muchos años, solo que ahora al filo de las 23 horas, les hacemos la más cordial invitación para que en unión con nosotros se dirijan a nuestro salón de baile imaginario, porque... ¡Tiempo de bailar! Y ahora... Cuando las manecillas del tiempo marcan las 20, 30 horas... Cobrará vida una vez más... El sonido de las grandes bandas. Don Armando Rascón Salmón murió el 14 de mayo del 2007 poco antes de iniciar su turno quedaba comienzo a las 10 de la mañana así, Radio 620 nos dio la noticia Amable auditorio son las 10 de la mañana con un minuto es tiempo del centro de la República Mexicana y como todos los días tendremos la música que llegó para quedarse como todos los días este día ...para Radio 620... ...para la familia que componemos... ...todos los que trabajamos en esta empresa... ...Radio 620 y Sistema Raza Comunicaciones... ...es un día de luto... ...es un día de luto porque... ...precisamente... ...esa magnífica voz... ...esa magnífica persona... ...ese gran señor del micrófono... ...Armando... Rascón Salmón, acaba de fallecer, precisamente aquí, en estas instalaciones detrás de un micrófono. Nos unimos a la pena que sienten sus familiares, a la pena que sentimos todos los que le conocimos y que le hemos querido a lo largo de tantos años detrás de estos micrófonos. Pero... El show debe continuar, y usted, el día de hoy, volverá a escuchar la voz de nuestro compañero, nuestro querido compañero Armando Rascón Salmón, aquí en Radio 620, con la música que llegó para quedarse. Recordemos cuatro canciones y melodías a la manera de 620, a la manera de Don Armando Rascón Salmón. Romántica y bella melodía al estilo del maestro David Rose Una vez más of y la melodía original de Robin gracias por el recuerdo de Raymond Lecer y su orquesta para la melodía original de Paul Narez, Alma Cariñosa. Final de ayer acaban de escuchar en 6.20 con las cuerdas de los Caballeros del Puente, tema de e Texto y musicalización de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Locutor Jorge Fernando Díaz Green. Esta fue una producción de Música Sin Final para usted.